A momentary scene upon the fractured screen. The dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an icy soul at a scene whose head is on the pole. He as he feels his pipe with a feeling on the unease. He briskly frisks the town remains. Draw fingerprints, tire prints, and, and stains. Tragedy, Grand open slick with soap, with with no hope, the water gallery, the flooded gallery. There, a dead man in the eyes The patrons and the actors too Seltan if the show is through Silent looks and wait the cues With a close and rush smiles That last in 1998 show The hard song, no one ever sings The a few chorus line the comedy divine The bulging eyes our puppets Buenas noches. Siente ¿Cómo, cómo andáis. A ver cómo se suena esto. Eh, vale. Sí. O, eh, oye, una advertencia eh, para toda la gente que te ha sintiendo ahora mismo eh, Radio Cuca Para toda la gente que te ha sintiendo Radio Cucaracha. Eh, dame igual que sea a través de 107.3 de la frecuencia modulada. Puede ser también el www.radiocuca.org. Dame exactamente igual. O sea, Mira, podéis estar sintiéndolo dentro de, de siete meses, tres días y dos horas, ¿eh? porque lo descargaréis de, de, del archivo, suponiendo, a ver, esto deja de ser futurología, ¿eh? porque esto es lo mismo graba que no graba. Si graba, yo, yo voy cargado ahí el, el postcast, ¿eh? mi postcast. Eh, voy a guardarlo en el, en el repositorio de, de la página esta de archivo.org ¿eh? pues sea como sea la manera en la que en la que lo sentáis pues era a través del archivo pues era a través de, de lo que sea lo que sea este efecto puede pasar exactamente igual puede pasar exactamente igual que, que sentáis acoples ¿eh? porque bueno pues pasóseme ¿eh? se me esta semana traer, eh, traer los, los auriculares de casa y yo me que queréis que os diga, yo con los de aquí ya prácticamente ni, ni, ni, ni lo intento ¿eh? esta semana de fecho ya no lo intenté, voy a intentar, nah, para pa que bueno, a a ver, me los auriculares ¿eh? el cable el cable y este hago la, la conexión aquí ¿eh? y busco, busco a ver la punta, apunta la al cable ¿eh? para hacer la, la conexión al otro lado eh, supongo que hará falta poner una clavijina por ejemplo esta, esta que llevo ya fallece una así de color como de bronce ¿eh? no llevo de bronce, pero bueno entonces ahora subo el, el jocer y la hostia, o tres veces sientes en mal esta vez directa oh, oh, oh. directamente no se siente nada, pero cuando hago aquí historias con el cable siéntese, ah bueno, siéntese aceptablemente bien, bueno ay, ya no se siente ya no sé si ah ahora sí ah, cuando me echo para atrás en el asiento, siéntese, cuando estoy echado para adelante, no pues eso no lleva a la cosa, porque así fuego yo el, el programa más, más cómodo, no, no ahora <risa> bueno, no sé, no sé. No se siente nada, a ver. Ahora se siente, ahora se siente, ahora siéntese y ahora no. <ríe> que gracia. Bueno, pues, eh, a ver. La cuestión. No, ahora. Ah, sí, ahora sí. <ríe> qué risa, qué gracia, madre. Ay, madre de Dios. Ah, mira y no voy a no voy a arriesgarme y entonces voy voy a volver a rezarme a que pase lo que lo que te estaba advirtiendo que puede pasar sientas pues, como siente la Adonia. ¿eh? esta noche sientáis en Adonia, a través del analógico a través del digital puede pasar guapamente que, que sientáis eh, a coples porque eso es que se entera ese cómplice por ese motivo mismo momento... porque a ver eh, al, al no tener al no tener auriculares pues no me queda otro que tener un poquitín... y subía la subió el volumen porque si no no me entero de nada entendéis yo me, para hacer un programa de a ver ya es necesario eh, ya es necesario enterarse de lo que de lo que estás diciendo más que de lo que estoy diciendo entero igual porque estoy diciendo yo joder... pero lo que no me entero y es de la música Bueno, qué coñones, ella como sella, que lo que estáis sintiendo, oye, Radio Cucaracha, la radio Libre Du Biu, y lo que estáis sintiendo en la radio Libre Du y Oye, ¿por qué está sonando This is your life? Si, si esto, a ver, esperad un momento, y si es ella la última, joder, y, y por qué aquí no se ve la... Joder, no se ve la lista de reproducción. El... Ay, Dios, qué desastre. ¿eh? ¿Qué desastre de verdad. Que os digo que estoy un desastre cada día más. Pero, ah, joder. Vamos a ver. Mira, no. Ve, yo soy así, de repugnante. Yo tengo que sonarles cosas bien. Vamos a ver. Voy a la carpeta de la música de fondo. ¿eh? ¿Club de la lucha? Vale. Pongo así de garro de. Ay, como feo para seleccionar luto. Así, cuido que si sí. No, así no, no vale. A ver, así, así. Entonces yo selecciono todo, ¿eh? hasta Está aquí, vale, bien. Y, y, y digo que está todo seleccionado. Y digo, y, reproduce melo, ¿eh? y, ve, Así, ¿veis? esta ya la la primera de, de, la, de la música de fondo. Ay, qué sería Danedonia sin el pifis, ¿eh? Joder, más de diez años pifiándola en antena. Voy a contaros una, una historia, ¿eh? Como todos elmanes, manes, todos los manes me dedico en este programa a contar historias. Básicamente, bueno, pues yo un programa que fue yo solo que bueno pues pongo música siempre sí pero bueno poca no siendo así algún día que me dio la venada de dedicado de un musical normalmente pongo pongo poca música no soy yo muy aficionado a eso soy más aficionado a a hablar a hablar por micro cuando hay más más gente conmigo de veces que hubo tres personas haciendo haciéndome bueno compañía en anedonia pues Oye, pues, eh, y era diferente porque hablábamos de muchas cosas, de, podíamos debatir eh, tocante algún tema, bueno, muchas cosas, lo que pasa es que la mayoría de las noches, ya os digo, estoy yo solo. ¿eh? Un poquitín metáfora de... de ¿eh? Metáfora de de lo que llega la la mi vida, hay <risa> que yo no soy, madre, tú de quejando. <risa> bueno así que pasa, oye y un derecho que eh, que nos queda, eso te joder, no no te puedes quechar. ¿Cómo que no? que llame? No voy a poder que llame. Otra cosa lle, no deberías quejarte, bueno hablo yo si debería no debería, pero poder puedo, joder, mira si puedo que estoy estoy quejando. Bueno, pero lo que vos decía que venimos básicamente en este sitio a contar historias. Y hoy voy a contaros una historia que me pasó, que viví el, el, el lunes pasado, el ¿eh? pasado, pues de la que mira de la que subía precisamente para pa la radio, ¿eh? a ver aquí una gente, a, a intentar arreglar el mundo supuestamente. No, el lunes sentámonos aquí para intentar arreglar la radio. cosas de la radio para tratar asuntos de la radio tal pues yo mentí esta fórmula por un tiempo esta parte fórmula básicamente por inercia sigue sigue rodando un carro carro eso carro la inercia un día pues pues a rodar y de momento sigue rodando supongo que el día que deixe de que deje de rodar entonces bueno pues miraremos a ver de da un empujón De, de alguna manera, pero bueno, de momento no, de momento sentamos aquí y bueno, pues falamos de 40.000 cosas y, y arreglamos el, bueno, arreglamos o desarreglamos o debatimos alrededor de, del mundo y de los otros sucesos, pero pero de la radio falase poco, falase poco, ¿no? Pues el caso y que yo venía venía para acá como todos los lunes por la tarde y traía fame, ¿eh? traía fame, no sé qué, no sé qué comí que comí el lunes pasado, pero fuera lo que fuera, pues se ve que que bueno, pues que no sirvió para que yo me sentara farto con mientras mientras todo el día. Entonces a media tarde, cuando venía para acá, dije yo, bueno, pues voy a ir a un supermercado, de estos que abunden, abunden pela la ciudad, hay un ciento de ellos. Yo cuando yo era pequeño, al recuerdo me que al recuerdo me que había básicamente uno. ...que era el economato de la Tenderina... ...que no veo... ...sí, haciendo memoria... ...yo acuérdame del economato de la Tenderina... ...había el economato de la Tenderina... ...y después abrieron el prica... ¿eh? ...el prica de, del yugones... ...y acuérdame de, de ir con la familia... ...pues un es el manes... ...porque la compra era más o menos el manal... ...y éramos de esos que, que agarraban un, un carro de la compra... Y, y en Avenue, no me acuerdo si no, Más pues, tendría que ser más que, ser más que ser el banal, eh No sé si diríamos a lo mejor pues, mensualmente, bueno, no lo sé. No sé, sería cuestión de preguntar a, a la mi pero bueno, a ver si se acuerda. Porque claro, estamos hablando ya de cosas que, que del siglo pasado, ¿eh? del milenio pasado, nada no menos. Estamos hablando de cosas que ya, ya pasaron. Sí, en el segundo milenio, ya estamos en el tercero, ¿eh? allá para el siglo XX. ¿eh? Ahí viene ellos, ya ya empieza a haber gente mayor de edad que no un el siglo XX. <ríe> ¡Joder! Los que lo pisamos somos gente viejo, somos gente viejo ¿eh? o que tiramos para ellos Adultos mayores, esto que dicen, que... <ríe> o como dicen eso de... Eh, ya empiecen a salir por ahí estadísticas de los jóvenes de 40 años. Bueno, yo ya esos también los pasé, o sea que de, de, ya no soy joven de ninguna manera. No siendo de algún día que digan eh, algo de los jóvenes de 50, entonces, bueno, todavía todavía seré, ¿no? Bueno, no sé. A lo que tenemos, que en aquel momento yo cuido que eso, en Nubiego, pues habría, habría esos dos supermercados el mal cuerdo de toda la vida que seguramente, bueno, pues estaba ya cuando yo nací e incluso a lo mejor, a lo mejor de un a, pues, sí, o cuando nací o a lo mejor antes, no sé y era ese que os digo, el, el economatu de la tenderina, llamémoslo el economatu yo no sé si, bueno, pues venía y era una reminiscencia o de algo de los economatos que había por los obreros de De determinados sectores, de determinadas fábricas... ...y era el caso, aquí no tenías ni que... ...bueno, cuido yo... ...que no tenías ni que ser socio... ...ni no el estilo... Eh, ...y bueno, pues ibes allá, comprabes... ...y yo qué sé, muchas cosas... ...ya por digo, ya tenemos un, un carro... ...después abrió el... ...abrió este que os digo, el Prica de del Yugones... Eh, ...en el Prica del Yugones... ...pues también íbamos a... ...a hacer compras grandes... el Prica del Yugones yo tengo... Un, ...tengo eh, asociado la felicidad... ...en la... ...en la infancia... ¿eh? y curioso, y curioso cómo los, los... niños, ¿no? no sé, los danguaños... ...supongo que los danguaños, pasa yo, es un poco parecido... ...que... ...porque bueno, pasan los mayores también, que coño... ...que paz que, que los centros comerciales... ...que son hoy en día, pues... pues ...un centro de, de ocio... ...un sitio donde ir a, a pasarlo bien... ...cuánta gente ahí que va a, a... pasar la tarde al, al parque principal... ...eh... O a, o a los prados eh, centros comerciales de, de los que hay ahora que ahora hay, hay un ciento aquí no vió ...yo cuido que el primer sitio que abrió con ese concepto de, de centro comercial fue fue, fue este de, de Salesas ¿eh? que si abrió bueno pues siendo yo muy de ello pero pero ya estaba ya estaba vivo cuando abrió eh, estaba allí el, el, el supermercado el, el Mamut que no era todavía como y ahora que se percola Cortigresta no no era el mamut, el mamú. la gente no no mamut, Pronunciaba se mamú, ahora son mamú, era todavía gente mayor, gente viejo que seguían nomamú para para referirse al al hipercor de de salesas. Fue el primer centro comercial, yo vos de hoy pequeño. Pues que de aquella allá De la misma manera que ahora el hipercore Bueno, pues se asociase con Alto standing ¿eh? Supuestamente precios más caros ¿eh? Eh, El mamut aquella Yo cuido que también Yo el mamut no llegué a, a, a ir a comprar Con la familia Ya pues os digo, al economatu de De la tenderina O al prica del de Yugones, que ya os digo, yo tengo asociado El, el prica también me da narices A, a cosas muy prestosas Mira ahí Concretamente a, a tres cosas, ¿vale? Una, eh, ye, eh, a los confles. Vosotros <risa> diréis, coño, confles, y que ye, que no que no podía, eh, podías comprar confles en cualquier otro sitio, nada más tenía que ser allí. Mira, digo, os cuento el porqué. Eh, los confles, ¿eh? que hoy en día a lo mejor, pues bueno, en general, para mucha gente, pues considerarse un producto, bueno, pues. No el más barato del mundo, pero tampoco tampoco caro, ¿no? una cosa asequible, ¿eh? asequible. Eh, Mesmo hay un montón de, de marques blanques de, de confles, y entonces, bueno, oye, pues lleven más cantidad, eh, son a un precio más barato. Yo qué sé, pues, pues hoy en día, pues comprate unos confles marcadía o. o Marca Hacendado, ya la de Carrefour... ...incluso me parece que Alimerca también debe tener los ¿eh? propios... ...y bueno, salen de por un precio razonable... ...salen por un precio razonable... ...y casi que puedes desayunar confles a, a diario... ...pero de aquella, cuando yo era niño... ...los confles eran nada más los con los, los confles de Kelos... ¿eh? Y, ...y los confles de Kelos, aparte de que la ya era bastante más pequeñina... ...que, que les que hay ahora... Es que hay ahora, yo qué sé, compré unos confles por ahí, suelen ser cajes, paquetes de 500 gramos. Aquello debía ser de 200 o 250, no sé. Y, y nada más, ya os digo, pues nada más había los, los, los confles de kelos. Y a lo mejor, sencillamente, porque no era un, un producto así, bueno, pues, al que pudiera uno acceder a menudo, yo no desayunaba con fler todos los días y era los de desayunar galletes ¿eh? galletes con, con leche y ya la que era lo más lo más a fallaízo eh, pues eso, como no era una cosa habitual porque si fuera habitual, pues pierde el valor eh, pierde el valor por una, una, un efecto muy muy muy sencillo, ¿eh? la, la saciedad eh, sensorial específica En el caso de los de los Homo sapiens, ¿eh? de los Homo sapiens y, le, y de las mujeres sapiens, pues bueno, pues no tiene necesariamente que ser sensorial la saciedad. Podemos saciarnos de, de estímulos de, de otro tipo. ¿eh? Pero bueno, la, sensor, la saciedad de sensorial específica, pues, es un fenómeno que afecta a, a todos los organismos, a, a todas las especies, y que básicamente consiste en que, bueno, pues Un, por ejemplo un sabor ¿m? por muy agradable que sea en este caso el sabor de los de los confles de de quelos, y era, bueno, a mí muy agradable en aquel momento cuando, cuando bueno, pues se repite la, la exposición una y otra vez y, y a ese estímulo en este caso a, a ese sabor pues entonces deja de, <coughs> deja de tener ese efecto reforzante ¿eh? digamos que, que que desfartuco de ello el ejemplo que siempre ponían y era y era el de ay el de cuando cuando un, a uno pillaban los padres ¿eh? fumando por ejemplo y era muy típico un guaja de, de 14 años pilló los padres fumando ah, sí, justo te fumaron pues ahora va, va a faltarte de fumar y, y ponéis adelante una ¿Eh? un paquete de enteros de cigarrillos, ¡ala! vas fumalo entero todo ese Y bueno, pues se supone que era una manera de que, haya acabar engullendo y, ¿eh? como que acabar engullendo y asco al, al tabaco, ¿no? Por la saciedad, la saciedad del, del tabaco. A ver, sabéis lo cualquiera que, que haya tenido oportunidad de fartarse de una cosa que gustaba mucho, que puede llegar mismo a desarrollar aversión hacia, hacia ese sabor, porque claro. tú agarres una cosa que te gusta mucho y bueno, gustarte tanto que a lo mejor comes hasta ponerte malo y pones de malo, echas la pota, era de mi madre y dices, bueno, ni ningún yo otra vez, yo qué sé pues pasteles de crema, por decir por decir una cosa ¿eh? bueno, pues aquel, eh, aquel efecto era ya totalmente era totalmente al contrario y era que yo nada más desayunaba confles, los... Los tres, cuatro días, porque nunca penséis que me duraba más la... ¿eh? El, el, el paquete. Yo siempre fui de, de desayunar potente, sigue siendo hoy en día desayuno de Dios, una burrada ¿eh? tremenda el desayuno. Para comer, un, como poco, ¿eh? eh, para cenar, hay, la mayoría de los días ni, ni ceno, pero para desayunar, no lo perdono, y yo mis veinte mis pico galletes, ¿eh? en en un tazón bien grande con con con café con con leche, 25 galletes o o mi mi tancao enorme de de Werley o o mi pan, mi pan ahí mojado o ese mismo pan con Con, con, con mermelada y con, con mantequilla, mi madre. Sí, para desimilarse un muy burro. Otra cosa, y después para pa comer y para cenar, eh, ya menos. Eso me he dado también a la bulimia. Eh, la bulimia no, no nerviosa, sino de decir, joder, pues esto va a ponerse malo que comelo, y comer a los burros, luego pongo bien malo también algún día, qué sé yo. Hoy, por ejemplo tenía ahí una ralla de pescado que decía jota, todo si no y claro, comí comí un po y pues me de tanto comer, Que y y verdaderamente torso con con la cantidad de gente que hay en el del planeta que pasa fame y y además más en cuarente, tiene mucho pecado en mi caso que que es potre muchas veces con esa cosa que que me parecen escenas de, ¿eh? de los concursos ¿m? de cocina. De, yo siempre acordar, siempre recordaré eso de que me decían de niño de no se juega con las cosas de comer, ¿eh? no se juega con la comida. Y esta bueno pues ahora está de moda en ¿eh? la tele jugar jugar con las cosas de comer, jugar con la con la comida. Pero bueno en fin. Bueno, o se llega nada más una, una cosa de las que yo tenía asociarles visites al, al Prica, ¿eh? al actual Carrefour, ahora ya me Carrefour, antes llamaba se llama ese Prica. Eh, pues yo tenía tenía asociado, eh, bueno, pues eso, cuando íbamos al Prica, las mismas, los mejores comprarme un, un paquete de un paquete de confles. Ya os digo, dos o tres días ventilaba los confles. Pero ya eran eso, dos o tres días, a lo mejor, al, al mes. Íbamos una vez al mes a hacer la compra, al prica, y entonces bueno pues esos dos o tres días y los que yo designaba confles. Entonces, bueno, ya me hacía mucha ilusión cada vez que íbamos allá porque sabía que iban a, a comprarme confles. Otra cosa por la que también me prestaba mucho <ríe> me prestaba mucho dir Y bueno, pues y era también una, una cosa relacionada co, con los sabores, con las comidas, y que en, el, en la panadería, ahora, yo qué sé, los que se llevan de, de perequí, que, a ver, en antes no me preocupaba decir los que se lleven de perequí, porque suponía que prácticamente todos los que se en tiendas en en de perequí, pero claro, de, ahora teniendo en cuenta que la ¿Eh? que la, la, la persona una de una de las personas más más fieles en, en sentir este programa y ni siquiera allí de este continente pues bueno pues entonces tengo que tengo que decir eh, tengo que especificar eso de los que seáis de Perequí pues estaréis fechos ahora y sobre todo eh, los que no conocisteis el, el siglo pasado si sí, hay de alguno que me sienta que no conoció el siglo pasado No creo, ¿eh? no creo que haya gente tan mozo sintiendo sintiendo anedonia. Pero bueno, bueno, lo que decía, si si, si eres de de aquí cerca seguramente ahora te teis te a, a bueno, que vas a cualquier supermercado ahora hay un ciento, ¿eh? Ya os digo, un como la aquella que que al cuarto en del economatú de la tanderina y del prica. Ahora que si Alimerca, que si el que si Mercadona, que si Lía, que si la de mi madre, hay otro que se llama El Cobirán, eh? si llamas El Cobirán, y, y vas a otro sitio, vas a León, y hay uno que se llama Lupa, y, y hay otro que se llama El es que también está ta Galicia llena de ellos, para la de mi madre, hay ahora supermercados pa para pa parar un tren. Y en todos esos supermercados, normalmente, en prácticamente todos, pues hay una, una sección de panadería en la que se dedican, yo <ríe> creo que a hacer pan, sino sencillamente a, a calentar el, el, la masa congelada que ellos venden, sabe de dónde? ¿Mm? Y entre, todos ese, entre todo ese pan ¿eh? que, que calienten, ¿eh? también incluyen productos de, de bollería, ¿eh? productos de bollería, entonces si hoy en día cualquiera y, y apetez un, un curasán de, de mantequilla pues seguramente, oye, pues lo único que tendrá que hacer es mirar en, en bolso, ver si, si tiene un euro, lo mejor cuesta valorar si, si va a tener necesidades y euro para... A otra cuestión, o, o si bueno, pues, por permitirse el, el curasán. Si valora que por permitirse el curasán, pues no tiene más que callear. si es que vive en una, en una gran ciudad o en una ciudad pequeña, callear como mucho, unos cientos de metros, para topar de algún establecimiento en el que, en el que sea fácil ¿eh? comprar un, un curasán. Un curasán de esos de bollería, ya no digo un curasán de pastelería, que está en fechos con más con más mimo, ¿eh? pero un curazón de bollería se me sigue, muy fácil. Claro, de aquella, cuando yo era niño, no era tan fácil. Eh, curasanes de, de bollería, no lo sabían, ni siquiera eran las panaderías. las panaderías venden pan, joder, no, no curasanes. Hostia, vamos a ver cómo, ¿eh? si nos entendemos. y si si un curasán pues podéis ir a Coyelo, una pastelería, pero bueno, pues ya pagando una serie de perres, que bueno, pues tampoco está la cosa como para andar gastándoles en curasanes. La cuestión es que en el Carrefour, perdón, en el Carrefour a Jorge, en el Prica, el Prica sí que tenían una sección, na que hacían curasanes. ...de mantequilla... ...y sabían... ...buah, riquísimos... ¿eh? ...sabían riquísimos... Eh, ...yo acordarme de, de la... De, ...del preste que hiciera... ...comprar aquel aquel paquetín de... ...aquella bolsina, de aquella no se llevaban los... ...los paquetes de, de plástico, las cajas de plástico... ...como se lleva ahora, de aquella... tienen bolsines... ...y, y comprábamos... Eh, ¿eh? ...comprábamos los... ...la bolsina de curazanes Y ya, mismo de la que salíamos, ¿sí? ya en el cuando montábamos al, al coche de aquella, yo cuido que mi abuelo tenía todavía el, el 850, exacto, 850. Igual tenía ya el R6, ¿eh? el 850. No sé exactamente qué edad tenía yo cuando lo cambió por el R6, ya era muy pequeñito, igual ya era la R6 de aquella. Bueno, pues montábamos en el R6. Y empezábamos a comer los curasanes. Madre de Dios, qué ricos, qué ricos estaban. Luego duraban poco, duraban. Si de alguno, eh, enseguida, bueno, pues se caben y, y ya no estaban tan ricos. Pero bueno, eh, pues ya era, ya era el otro, y era la acordanza que tengo, que tengo yo del prica. Y, y la tercera acordanza os acordáis decíamos al principio que, que tenía tres alcordances felices ¿sí? porque no vamos a llamarles felices tocantes al, al prica, ¿eh? a les visites al prica de yoneses la tercera que no sé si era de aquella la que más ilusión me hacía pero ahora mismo y la que la que recuerdo más con, más con una sonrisa en los labios y, y la que pienso que Bueno, pues que, que si ahora tuviera que valorar una, una de las tres, como la como la mejor de todas, seguramente valoraría esa. La tercera allí que, eh, bueno, pues, en la sección de, de libros ¿eh? tenían también tenían también cómics. De aquella no se llamaban cómics, se llamaban cuentos. ¿eh? O pero yo, yo llamaba los cuentos. Cómics, empecé a decir, después para referirme además al... al cómic americano de superhéroes a los de la marvel y la dc y gentes movidas lo demás lleno en cuentos bueno pues eh, en el plica de de hugones tenía una sección ¿no? que tenía en libros y tenía tenían también cuentos dentro dentro de esos cuentos eh, solían tener prácticamente siempre cuentos de asteris ¿eh? eh, las historias de, de asteris y y obelis y yo acuérdome que, que, que normalmente en aquella en aquella sección casi siempre casi siempre bueno qué coño que siempre siempre había un montón de, de niños sentados bueno pues eh, al pie de las estanterías o mismo en suelo leyendo los, leyendo libros leyendo cuentos eh, yo llegaba para allá y una de las cosas que más me prestaban ya era pues bueno que, que mi madre mis abuelos, o con los que fuera deja de meter si ellos hacían la compra y entonces yo dedicaba me a leer no sé cuántos cuentos de este literia yo necesito pero pero muchos eh muchos de hecho una cosa que tengo grabada na grabada na na memoria una cosa muy desagradable fue fue la vez que llegué y que había allí un paisano vestido de de bueno de, de cómo se llama esto delantal un mandil ¿eh? un mandil que si era seguramente pues pues un operario de ¿eh? del prica no sé si de la sección de si iba a mandil pues sería o, o gorro o yo por lo menos tengo eso en la cordanza sería un operario de, de alguna sección de alimentación tenía la cara desen, desencalleada el todo y gritando a leer la biblioteca eh, esto no hay sitio para leer Después de, aparecen lo, los libros de la alimentación y no sé qué, fuera todos aquí y entonces ese día fue, fue una tarde muy triste porque, porque yo ya me separara de la mi familia con la intención, con la ilusión de, de ir a ayer ¿eh? y llegué en un punto de leer, y tuve que pasar, no sé cuánto tiempo pasé una eternidad pues allí sencillamente de pie, ¿m? de pies mirando y, y, y esperando <risa> fue espantoso, pero bueno, valió, valió la pena por todas las veces que sí que pude liar cuantos de asteris. De Oye, sí, si se me en el, en el chat. Ya os digo, pasó una, pasó una semana, ¿eh? la semana pasada puse yo, buenas noches. Y esta semana puse yo, joder, una semana no soy nadie del chat. Pero no, no hay nadie usando el chat. Bueno, tendré que seguir con, con, mío, con mis potriques, ¿no? Pues parece. Sí, pues sí, yo pienso que sí, que... Eh, total yo vengo aquí a lo mejor precisamente lo que lo, lo que me hacía falta eh, hasta cierto punto y era precisamente esto venir y que ni viniera nadie conmigo ni, ni se me metiera nadie en el chat eh, para de esa manera pues volver a, a los orígenes de Nedonia, bueno si volviera a los orígenes de Nedonia estaría poniendo seis o siete cantarinos eh, por programa, vamos a decir que volvía. a Madre Dios dan Eudonia. Que vuelvo a madre de Eudonia, sencillamente abrir el micro y y despotricar y y y contar y contar cosas. Bueno pues media hora, eh, media hora después de decir que Diego contabos una, una historia. Todavía no, no empecé con la historia así, eh. Esto bueno fueron nada más los, los preámbulos, todo esto de eh, de, de decir que, que cuando yo era niño, eh, historias de la bolsa que, que no había tantos supermercados, que, que había nada más el, el, el economato de la tenderina, eh. Y, y, el, y el y el prica del yugones luego aparecieron que si los aldi que ya no existen ¿eh? que, si, que si los trébol que, que ya no existen tampoco pero bueno, eso fue un poqueñín un poqueñín después, en aquel momento no lo había todavía, ahora hay muchos ¿eh? ahora hay, hay la de Dios, está lleno de, de supermercados por todas partes calillas por la ciudad y al alcuentros uno casi, casi tres ...tres de cada esquina... ...bueno pues la cuestión es que el... ...en es pasado... ¿no? ...venía yo para acá, venía por la radio... ...y tuve fame, tuve fame... ...y entonces bueno pues... dije si yo como mando huevos... ...la comida allí tan... ...tan increíblemente barata... ...mientras, mientras hay, hay... ...hay tantos seres humanos que... ¿eh? ...que pasen fame... ¿eh? De una, ...pasen sin una necesidad básica... ...que lle la... ...que la alimentación... en otros sitios derrochamos por ejemplo aquí a sentir más mal yo en en Nubieu derrochamos comida en Nubieu tiramos la comida yo mira bueno sí voy voy a entonar una culpa terrible porque porque estos días esta semana pasada tuve que ir a un a un curso un curso espantoso eh espantoso Falaron ahí de, de, y éramos ciento y la madre, metidos en una sala, un calor tremendo, y era un curso tocando de aplicaciones informáticas, todas esas cosas que yo prácticamente no, no uso, y para arriba ni no había ordenadores, ni no había wifi, ni nada, entonces tenías que tragar lo que te contaba, bueno, de mi madre. ¿eh? Y la cuestión, que una de las gracias que tenía ese, ese curso, ¿eh?, por lo que nos convencieron bueno que nos convencieron en un curso que, que nos mandaban del trabajo todos bueno pues tenía que comenzarnos porque había que estar un montón de horas allí pero por otro lado, pues, bueno un trabajado no tampoco pasaba nada no cambiabes eh, eh, tal vez ella tuvo bola en un en un eso no deseaba de no dejaba de tal mar bueno pues el caso ya que fuimos allí y una de las cosas que tenía con las que nos convencieron y que por lo menos teníamos la la comida paga Y decíamos, bueno, pues a ver, ¿qué querrá decir esto de la comida paga? ¿Pondrános ahí un, un pincheo o llevarános a comer el plato un día de algún sitio? ¡Dame ¡No, no, no, no! Y en unas putas bolsas de, de papel ¿eh? llenes de, de comida, llenes de comida Soy miserable, porque de la misma manera que, que yo digo eso de, de que, oye, pues con las cosas de comer no se juega Y la comida no se tira nunca Ya os digo, yo a veces, garro, por no tirar comida, agarro garro fartures innecesarias. Bueno, pues la, la cuestión y qué es lo que había allí, pues metió un poquillín de miedo, ¿no? Un par de, de sándwiches con todo el aspecto de. de bueno, un par de sándwiches. Un, un par de, de medios bocadillos fechos con pan de molde. Vamos, pan de molde. Pan de molde, po en, po engañarte engañaste eh? si, si tueste eso o da algo, si estaba crudo. ...y bueno, pues por dentro llevaba que si jamón que si queso... ...que si tomate, que oye, está muy rico, que si, que si lechuga... ...pero aparte, bañado en mayonesa... ...bueno, mayonesa no, en esa, en esa cosa de, de color blanco... Que, ...que vienen tarros que ponen por fuera mayonesa... ...pero que no son mayonesa, ¿eh? y otra cosa, para mí la mayonesa... hay una cosa que se fai, y estando un huevo con, con un aceite... ¿Eh? revuelves ahí, bueno, revuelves yo ya con la batidora pero bueno, para mí la mayonesa y eso, y que quieres que te diga eso, saber eh, el, el aspecto ya no ye, ya no parecido bueno, y parecido, pero no igual eso que te que nos venden diciendo que hay mayonesa pero el sabor no tiene, no tiene ninguna relación o ¿sí? sea, no se parece en nada, y, y de hecho bueno, pues este sangus en cuestión yo tengo que reconocer ¿Eh? tengo que reconocer, estoy siempre diciendo que la autocrítica es necesaria y tal tengo que reconocer que pegué, pegué dos, dos, dos ñascos ¿eh? me cayó mal estómago, como una piedra supongo que por esa cantidad excesiva de, de, de eso que llaman mayonesa que, que llevaba de esa salsa blanca que llaman mayonesa y, y entonces no quise tomar más ¿eh? por mío y, y tirero tirero «Mira tú, puede haber buscar un sitio donde hubiera un gato, perros o calle o algo así y dáyoslo. Ni siquiera, decíamos, joder, está siendo un prove». digo, mira, me parece a mí que per perequito el scale del del reno. Oye, pues igual me equivoco y voy de guay por la vida, pero pa' a mí que no sé yo hasta qué punto habrá habrá los tan profes que no tengan pa que no tengan pa comer. No lo sé, pues igual sí que igual sí que los hay. Bueno, si la gente busca en los contenedores era para porque ni siquiera tiene para comer. Joder, ahora siento me peor todavía. Bueno, tampoco iba a dar medio sándwich mordido, ¿no? Porque entonces hostia, ay no sé. Mierda, joder. ¿Para qué pensé en esto? Hostia, ahora voy a dormir mal y la de mi madre. Bueno, pues la cuestión es que que jugué. Con la, con la comida, ¿eh? manda, manda narices, manda narices con la disponibilidad, bueno. ¿eh? Gente pasando fame, lo dicho, y los del primer mundo jugando con la, con la comida y despreciándola. ¿eh? Una actitud realmente asquerosa, ¿eh? asquerosa y escena. No sé hasta qué punto sería asqueroso y esceno eso de sencillamente sentir fame por la calle. ...y meterme a un, a un supermercado, sencillamente a comprar pues, una, una bolsa de patates frites, <ríe> ya ves tú, qué pejada ¿no?, una bolsa de patates frites, ponía un botellín de agua porque, oye, bueno, si como les patates... Eh, aunque yo compro siempre dele sin sal, porque no sé si tiene que ver con el de ir haciéndome viejo. Supongo que cuando te vas faciendo viejo pierdes la capacidad de la función de, de función sensorial de, de percibir el sabor y entonces general la gente viejo usted la comida muy dulce cuando es dulce y, y, y muy salado cuando Cuando son alimentos salados. A mí está pasándome al revés. Yo según pasa el tiempo cada vez soy más repugnante para para lo dulce y para lo salado. Gustanme las cosas muy poco dulces porque si no saben menos más azúcar y gustanme las cosas muy poco saladas porque si no saben menos más a sal. Entonces yo bueno pues yo un sitio que sabía que tenía eh, bolsas de patatas fritas en, en sin sal o ¿no? con muy poca sal. Entonces compré una bolsina de ese Sabe Dios, ¿qué mierda sería todo aquello? Yo llevaría algún aceite Vegetal chungu Bueno, vegetales, vegetales son todos Porque el oliva también También lo hacen con las con con aceitunas Que son vegetales, bueno, en historias ¿eh? En fin, eso no llega la cuestión Coyí eso, cogí el, el, el, La botella de agua Y cuando cuando <risa> Estaba viendo a pagar ...fue cuando presencié la historia que fue 40 minutos eh, de vos que lleva, lleva contados va a empezar ahora Tobía... ...sí, la historia va, va. la historia que lleva lo que lle el, el kit de este programa va a empezar ahora ya van 43 minutos de programa resta ahí... resta y lo que lo que lo que fue el, el cantar inicial la sintonía lo que lo que fue después el, el cacho que el que de pifies ¿eh? y bueno, pues igual 40 minutos no van, pero poní 35 por lo menos, 35 minutos van que dice que, que iba a contar una historia y que esa historia que dice que debo contar, voy a contarla voy a contarla, pero bueno todo esto previo ¿m? fue la introducción fue la introducción que, que, que, que, que coño, no vas a ponerte a contarles cosas así así como así no pues bueno, las tienen, cosas tienen una introducción que, que ayuda a comprenderles ¿Mm? bueno pues le estoy que mientras estaba yo esperando la en eh, la cola la cola de la de la caja eh, pa, para pagar para pagar los, los productos que me llevaba bueno pues observé que, que había un, un jaleo el jaleo ya era sencillamente que, que, que unos guajes no sé, seis, si eran 3 4 tendrían como no sé, soy malo echando de edad pero decía 80 20 años pues pues de algo da o de algo bueno coyen en el sitio aquel y y decidieren pues pues no, no intercambiarlo por, por dinero no sino que sencillamente llevarlo y, y fíjense muchas gracias porque porque salieron ellos salieron por la puerta y, y salieron corriendo tres de ellos para pagarrales empleaes eh, empleades, empleades cajeres dependientes del del sitio Y, y, y lo peor de todo un ciudadano concienciado también ¿eh? un ciudadano concienciado también salió corriendo para pa agarrarles yo en ese momento pff, vi la vi la, la la decrepitud la decadencia del, del ser humano en, en aquello unas personas que, que niños iban niños venía ¿eh? ...podéis decir eso de bueno, hombre, si quieren emplees del sitio, tendrán que, que velar porque el sitio forrole bien, si todo el mundo roba, pues pues a lo mejor el sitio deja de ser rentable y quedan sin trabajo. Sí, bueno, y si y si bien mañana un pulso electromagnético quedamos en electricidad y Yuri Halert doblado cuchar... y así, no sé si te entendés lo que quiero decir, siempre sí, sí pueden pasar esas cosas, pero pero yo de verdad ...ya sé que esto puede sonar un poco mal... ...pero yo la gente... ¿eh? ...que ama el su trabajo... ...¿qué queréis que vos diga? ...entiendo que cuando yo trabajo... ...por cuenta propia... ...a lo mejor... ...a lo mejor, ¿no?... Y, y ...incluso yo deseable... ...más que nada por esa gente... ...para que por lo menos... ...ya que ya que está sufriendo lo, lo que tiene que sufrir... ...cualquier persona que... que ...intente emprender... ...por sí, por sí mismo... Bueno, pues por lo menos que preste ¿no? lo que lo que fae. Pero, pero cuando tienes un trabajo por, por cuenta llena, un trabajo asalariado, pues ¿qué quieres que te diga? No <risa> sé, sí, ¿hasta qué punto eh, y es posible eso amar ese, ese trabajo hasta el punto de, de arriesgar? Bueno, pues no sé, esta gente no arriesga la subida, pero hasta el punto de salir corriendo detrás de, de una persona que robaba Igual pensaba en que ya la su obligación, pero pero resulta que no, que no sé, esas personas eran cacheres, dependientes, falón feminim porque podido que llenen mujeres, todo. ¿eh? El, el hombre que, que vi, pues era un ciudadano concienciado, que soy yo todavía peor, yo todavía peor yo pienso, porque vale, les de los trabajadores del sitio, pues a lo mejor. ¿eh? puede que bueno pues que fijen ese ese razonamiento semejante al que al que yo ahora mismo oye pues yo trabajo aquí trabajo aquí genero genero una cantidad de x de perros de beneficio económico un porcentaje pequeño revierte en mí de todo eso que genero pues un poquillo revierte en mí y bueno pues con ese pequeño que reviente que revierte en mí vivo yo a lo mejor pues pues viven viven de ello pues pues fijos si tienen fijos o o qué sé yo otra gente que dependa de ella un sé ya quién es ella y entonces diría esa persona bueno pues veo mena una obligación una obligación de de defender este este puesto ¿Eh? De defender este puesto de defender a esta empresa que ya es la que me da un esfaragullines con los que, bueno, yo más o menos, bueno, esfaragullines con los que seguramente que cubre y, y nada más de esos, de que les necesidades básicas, seguro que cubre todavía más con un esfaragullines. Y entonces, bueno, pues entonces, eh, pese a que yo soy dependiente o cachera, no soy ni vigilante de seguridad, ni, ni policía, ni nada por el estilo, voy a salir corriendo, ¿eh? voy a salir corriendo del sitio en el que trabajo, ¿eh? que seguramente, pues bueno, dan de algún tipo de implicación legal o administrativa, yo que sé, pues si sales del espacio en el que trabajes persiguiendo a, a una persona que, bueno, pues, que sustrae algún producto y esa persona pues yo que sé, se enfada contigo y te pega y te faida algún tipo de lesión. Esa lesión considerase accidente laboral te fuera todo el sitio y seguro que en la descripción de tu puesto de trabajo no te incluido el perseguir a personas que roben. No no pienso, eh, no pienso, no pienso que pase eso. Pero bueno, vale, sí, vamos a ponernos en el en extremo. que a lo mayor resulta que esa que esa persona entienda que, que bueno pues que que dentro de esos de tareas está ta la función de defender a, eh, a esa empresa que da los faragullines bueno pues vale eh. bueno vale no vale porque yo no lo entiendo tampoco pero bueno vale de, de acuerdo eh, pero pero el ciudadano concienciado que qué, qué, qué? ¿Qué sentido puede tener que un ciudadano, eh, un ciudadano concienciado, llámoslo porque, bueno, una persona, ¿qué sentido puede tener que una persona, eh, eh, que eh, ese sí que ni va ni ni bien, por, por, de ninguna manera, eh, ese, ese, vamos, un, una persona cualquiera, por mucho que compre allí, tiene que ser un razonamiento y es muy retorcido que si yo a lo mejor yo puedo decir madre este este supermercado quedarme muy a mano de casa ¿eh? para venir a hacer la para venir a hacer la compra o mira yo mismo yo mismo vamos a imaginar oye mira este supermercado quedarme muy a mano porque ¿eh? de la que subo para para la radio Quédame, quédame cerquina y puedo entrar aquí a, a comprar patatas frites este, es, con poca sal. Y la de mi madre, entonces, caro, yo interésame que este supermercado siga atando aquí. Y entonces, si, si, si rapacines de 20 años decidan que sea entrar aquí y a robar cosas. pues a lo mejor no, no ni resulta rentable al, al señor empresario seguir manteniendo este ¿eh? este comercio aquí y entonces es igual lo cierra y, y, y si lo cierra pues claro ¿qué hago yo? qué yo ¿En, en, en cuenta de poder comprar unas patates frites a las que subo por la radio pues a lo mejor yo tengo que pegar un, un rodeo, de, de desviarme en 200 metros o, o y, igual hasta 500 ¿eh? para poder llegar a un sitio donde ¿eh? donde oh, no, no, tengo que defender este sitio y entonces es, yo voy a la mientras eh la vida física voy a echar a correr de, de, detrás de esos que ¿eh? que robaron porque porque necesito jarrales para pa que m, pagan por el sol de y y y, y, nun, y, nun, ¿eh? e, e, y con la su conducta que, que, que no contribuyan a acabar con este supermercado que tantas eh, tantas alegrías me da mi navidad pues a lo mejor es eh, si sí podía ser el razonamiento Pero, pero vamos, hay que ser retorcido pues pensar así ¿no? dame más que ese ciudadano concienciado que salió corriendo detrás de ¿eh? detrás de las personas que, que robaban y, y que les retuvo y que todas estas cosas ¿eh? dame más que, que ya era sencillamente una persona de que piensa que robar está mal ¿eh? y que ya su obligación eh, luchar contra, contra el robo contra el latrocinio ¿eh? qué sé yo, también por ser que fuera racista. Yo no me fijé muy bien en las personas es que lenguajes eh, en que, que robaban. Pero pero pasme a mí por un poquillín que les, eh, que les sentí falar mientras amenazaban eh, eh, tanto al ciudadano concienciado como a les como les los empleados del, del sitio que, que les brindaron, eh, que por el acento y la manera de falar, pues igual eran chitanes. ¿eh? igual ¿Eh? de chitanes y entonces pues sencillamente el, pues, el ciudadano condeció igual era racista ¿eh? a lo mejor si hubiera robado un yo qué sé pues un, un británico un alemán que pasara el ¿eh? perejil y que tuviera el pelo bien cortado por ejemplo claro, si el nudo un en barbudo pues igual también ...pero bueno, si tuviera el pelo bien cortado y tal... me robara, pues igual decía... ...cuando sintiera la alarma... ...que supongo que sonó... ...igual decía él, bueno hombre... Pues, ...pues mira, tampoco pasa nada, ¿no? ...coyería a sin querer... <risa> ...pero claro, veo este estos otros igual decía él... ...eh, pues de mierda... ...y entonces fue, fue tras de ellas... ...no lo sé, ¿eh? no lo sé, no tengo ni puta idea... ...solo sé que, que bueno, pues... gente entre... ...un, un ciudadano concienciado... yo una yo una persona que ama su trabajo y yo de verdad no sé qué no sé qué peor prestóme prestóme y después me disgustóme la la cajera que pela que caja que yo pasé pa pagar pues estaba la la la mujer toda disgustada porque les les ladrones en cuestión les reapropiadores en cuestión la ven también amenazándola, amenazándola a ella. Entonces ella tenía tenía un cabreo tremendo porque, bueno, pues, parecer ser, según, según contaba allí, ella se la sudaba bastante que, que robaran o que no robaban. Incluso yo gritaba y yo decía, por mí cómo se os robáis la tienda entera, joder, ¿eh? yo, yo no vos fice nada, y, y es de verdad, decíais, joder, pero si yo no salía a perseguirles, yo lo único que fice... Fue, fue ese partales cuando venían, les traían arrastres para la tienda y empezó a pegarse con una compañera mía y pues ya se partales, pero no, eh, no oficinas más nada. decía José por mí que roben. ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? El Mercadona tiene bastante, tiene abondo. Qué sé yo, pues mira. ¿eh? Claro, decía ella, joder, a lo mejor ya la hostia, porque ¿eh? ¿eh? ahora va a resultar que... ...que somos todos iguales... ...y que no sé qué... ...que amenacennos a todos... Y... Eh, ...en fin... ...mierda... ...la actitud de esa chavala... ...que, que es que te diga de decir a mí me la suda... ...que fejan lo que quieren y que se roban... ...si quieren robar la tienda entera que la roben... ...pues entiendo que ya bastante más normal... ...que la de... ...esa persona que... ...no sé... ...si arriesgaría... ...la su so integridad... ...física o de otro tipo... Por física, administrativa, legal, por ir a, por ir a a personas que estaban robando. No sé hasta qué punto, eso, pues a lo mejor las personas pueden, yo creo, pues, denunciar por agresión o por retención ilegal. No, sé, no tengo ni puta idea que yo, yo abogado bueno, no soy, para eso teníamos falta de tener aquí al almacinero que sabe, que sabe de, sabe de estas cosas. Yo no tengo ni puta idea, solo sé que Que llena más un ejemplo, ¿eh? gente que, que ama su trabajo, por desgracia, topela muchas veces en, en muchos sitios y, y normalmente suelen ser bastante bastante despreciables. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de, de los trabajos, por lo menos yo pienso así, nada y pues otra gente no, no pensará tal cosa. pero a ver en cualquier sitio en el, en el que trabajemos pues en general damos más o exigenos dar más de lo que de lo que recibimos, ¿eh? En general, habrá habrá casos en los que no, hombre, por supuesto que sí. Yo mismo tuve de alguno que, bueno, casi puedo decir que, que, que había alguno que decía, madre de Dios, fue esto que me está prestando por la vida y para arriba dame perres, dame perres. Yo estoy a gusto fadándole, dame perres, y dame muchos perres. Hombre, pues bien, <ríe> no, esos casos existen. Pero también tuve otros trabajos en los que bueno hay pocos de esos, ¿eh? pocos de esos, en los que trabajes, das mucho trabajo como un burro. Y, y saques poco, cambio yo pocos porque cuando alguna vez tuve de alguno así na, marché poco me, me duró ya sabéis, yo tengo la fortuna esa de, de poder eh, sobrevivir con muy poco de tener muy muy pocas necesidades, no sé, fortuna desgracia que ¿eh? a lo mejor desgracia porque porque también soy soy ese de triste ¿no? ¿Eh? otra gente seguro que disfruta más de, de la vida pues con coches grandes con, con, con, no sé yendo con los amigos a tomar copes por ahí a, a cenar o a, bueno, pues sí, seguro a lo mejor resulta que esas personas que tienen esas, esas necesidades creáis, pues son bastante más, más felices que yo ¿eh? podría ser, pero bueno yo soy un turista y tengo la, la otra ventaja de que, bueno, pues seguramente no tengo tanta dependencia tanta dependencia de un trabajo, de un salario, un ¿eh? pero cuidadín, hay muchos por ahí que tienen todavía menos dependencia dependencia que yo. Esto no sé, es cabeza, eh, que joder, y así no hay una gran verdad. Joder, mire qué cosa que me pasó. Voy contámosla, voy contámosla... ...porque de verdad, soy el rey del los pifes. Eh, Las movida de allí que según según que aquí... ...y últimamente ya pues digo, soy tan bajo que, que, que no traigo ni, ni, ni música, ¿viste? Eh, lo que falgo y poner canciones, cantarinos por, por YouTube. ¿eh? Por YouTube. Entonces llega aquí y dice... ...esta noche cuál me apetece poner... Voy a poner esta, que lle así muy alegre. Mira, tú mandas huevos, que, que esto no llegue un programa alegre. Pero, pero bueno, me no apetecía poner un, un cantar alegre. Además, en otras cosas, porque este cantar que voy a poner... Mmm, está cantado en una lengua bárbara. ¿eh? Eh, una lengua que no llegue latina, ni, ni, ni siquiera yendo europea. O sea, está falada en vascuence. ¿Eh? cantada en vascuence y, y claro yo lógicamente no entiendo vascuence más, ¿eh? más que de alguna palabra suelta pero bueno pues, pues eh, a través de, del internet topé un, un videoclip ¿eh? en el que en el que iba subtitulando el, el cantar en cuestión Eh, en castellano eh, que sí, que tiene una lengua que, que domino ampliamente y entonces, bueno, pues leí lo que decía en castellano y, y, y es muy prestoso un gusto también, porque fala de montes y tal, que ya sabéis que yo soy muy montesca, a mí préstame ese, ese, esas cosas, de los caminos y los montes y las montañas, bueno, pues fala de eso, no vais a entenderlo bueno, no sé, joder, tendré algún sintiente que, que sepa vascuence. Pazme, bueno, pazme que no, qué sé yo. Si, si yo, yo conozco una docena de, de gente, de personas que sienten esto de alguna vez, y luego resulta que tienen ciento y pico descargas, el, el podcast, o sea que hay por lo menos otro, otros cien que, que no conozco de nada, no siendo que los que sí conozco lo descargan muchas veces, para, pa, qué sé yo, puede ser, va, ah, provín, ¿eh? <risa> provín y como vamos a hacer que, que crea que hay mucha gente que, que lo siente. igual y eso, no sé bueno pues vale, todo este rollo puedo decir que que llevo un cantar alegre que está en Vascuence y que joder pues va vale, a sentirlo a ver si vos presta tanto como a mí a mí préstame mucho a ver a vosotros joder a ver si vos si vos presta también Sigues sintiendo anedonia, sigues sintiendo Radio Cucaracha y sigues en la onda de la Radio Libre W, el 107.3 de la frecuencia modulada o en el www.radiocuca.org. Y no lo si, siquiera, pero bueno, pues eh, este, este encantar ya de un par de mozas que yo no conocía de nada, eh, pero que me resultaron muy, muy es eh, llámese Un-cha, on, no sé cómo se pronuncian en bascoense, Un-cha, Un-cha, no, sé, no sé ni cómo se pronuncian ni qué quiero decir, tampoco yo, que me quite el sueño, vamos a ver. Y nada bueno tampoco yo que tenga mucho más que decir, ya falé de, ¿eh? ya de, de supermercados y falé de, de la obscenidad del exceso de comida en el primer mundo y y, y de los ciudadanos concienciados, de la de la gente que ama el su so trabajo, Falé de un ciento de cosas Mira tocante eso de, de amar el trabajo, eh, No, no sé por qué hoy al cordepe, eh, al de... de, de en, al corde, mira, en, vamos a empezar por principio. Eh, tuve una conversación hay, hay, unes, hay unos días con, con un amigo. Eh, dame les, pocas veces que puedo topar con gente con la que poder tener de, debates interesantes, pues bueno, normalmente son muy enriquecedores. y una de las cosas de como hablamos mucho de, de economía pues salió salió el tema de, de bueno pues de, de, de la necesidad de producir en el trabajo y tal y entonces yo dije y eso de joder pues yo tengo lo jodeo porque yo no sé cuántos años van que, que no tengo trabajos que produzcan nada ¿eh? no produce nada nada nada nada material nada nada económico Eh, en general, pues bueno, pues las cosas que yo faigo son son refalbios de, de estos del primer mundo, son cosas que se fan aquí que en otro sitio no se no se fadré. Y acordéme de acordéme de una vez, hay ¿eh? muchos años que, que, su, que sí que tuve compañía en el, en el estudio. Ese día estaba conmigo el el Dominguero de los de los Ramos, el el el ex becario protoquímico, porque ya no lle, ya no es ni becario ni ya, ni protoquímico pero pero te aquí también y te ve también el, el segundo el selecto eh el que, el que fue ese, ese maravilloso programa ¿eh? programa de, de reggae y de y de rap por cierto los mejor de los ramos también fay o hacía porque últimamente ya no me acuerdo cuando vino un programa prestosísimo un programa muy muy guapo en el que bueno de un montón de cosas, fala de cine, de literatura, de historia, de política, de un montón de cosas. Un programa prestoso que si, bueno, pues... sentirlo en directo uno nuevo va, va a ser complicado pero lo mejor podéis encontrar por ahí podcasts stories eh, eh, para poder para poder sentirlo y, y vos lo recomiendo eh sí sí o fat club radio show este que falla pues también joder una música muy muy pestosa eh yo bueno hace tiempo que no lo siento ahora que lo que lo estoy pensando ¿eh? pero bueno oye eh, vosotros si podéis pues, eh, oye, pues sentirlo vale vale, sí, yo también, joder bueno, pues el caso oye que también, también ellos aquí y también sale el tema de, de los trabajos productivos y yo te hice una cosa, eh, acuérdame en aquel programa, porque, porque comprendí a lo mejor lo, eh, lo que lo que lo, lo que producían los mis trabajos ¿eh? no producían seguramente ningún bien material, ni producían ni producí ningún bien económico Pero como a mí me salió aquella noche también, yo dije: yo los míos trabajos en realidad no producen nada. Los mismos trabajos, para lo, lo único que producen, es hacer que la, que la gente eh, se sienta un poquitín mejor. Y es verdad, yo de aquella tenía, tenía trabajos que todos ellos, en el mayor o menor mi día, tienen conseguir que, que la gente se sienta un, un poquitín mejor. y consiguiendo que la gente se sintiera un un poqueñín mejor yo también me sentía me sentía mejor eh, para mí los trabajos que a ver ya os digo una persona como yo que que allí tan triste que que no tiene casi necesidades creáis que, que tiene necesidades básicas fáciles de Facilizando lo que acaba de, de cubrir en, en este primer mundo, son relativamente fáciles de, de cubrirles necesidades exclusivamente básicas. Tengo suerte, no sé, ¿eh? a lo mejor tuve suerte, a lo mejor feliz en las cosas, pero el caso que, que es que las necesidades básicas tengo bastante cubiertas. Entonces, a mí el hecho de tener un trabajo, ¿eh? en el que el beneficio que obtienes de facelo se llaman perres. pues yo qué quise que te diga. ¿Eh? Sí, unos pocos perres sí que en falta. ¿eh? Incluso para cubrir esas necesidades que yo llamo básicas, que es mentira, que seguramente que no son básicas, seguramente que tengo muchas que, que de básicas no tienen nada, que son ya creadas o, o incluso heredades, heredades que aprendí ya de, de pequeñín, que en falta, de pequeñín no aprendí que hiciera falta tener pues la última innovación tecnológica la última versión de ¿eh? del teléfono cullisto, de ¿eh? o, ni siquiera aprendí que había que tener por qué tener teléfono estuvo <risa> yo tengo uno tonto y seguiré y seguiré con el tonto Bien, mientras no quede otro remedio que ya sabes que estoy absolutamente convencido de que pues, más tarde o más temprano será obligatorio a lo mejor no un obligatorio por ley o a lo mejor sí, pero si nonye por ley será obligatorio por por devenir de la sociedad porque no podrás no podrás funcionar si si no tienes ese ese aparato. Como ya lo he más veces, y como tenerlo cuenta en el banco no no hay una ley que diga que todo ciudadano del reino está obligado a tener una cuenta bancaria. No, obligación no hay. ¿eh? A lo mejor si hubiera obligación serían más baratas, que sé yo. No, no hay obligación, pero que si no la tienes no puedes, no puedes existir, no puedes formular. No hay una ley que, que te obliga a, a tener una cuenta bancaria, pero si hay una ley que te obliga a que cuando pagues un dinero por arriba de cierta cantidad... que no sé cuál llegue, pero que tampoco llegue una burrada pues tiene que ser atebías de, de, de una cuenta bancaria ¿eh? que, oye que yo no tengo ah te jodes. <ríe> te jodes te jodes la abres o te jodes o no, no puedes pagar no puedes comprar eso que querías comprar Bueno, historias. Pues, seguramente que sí que será, sí que será obligatorio de una manera o de otra, implícitamente o, o explícitamente será obligatorio tener un, un teléfono listo. ¿Mm? Sí, sí, cualquier cualquier de estos. Pero bueno, de momento yo no heredé esa necesidad, no siento esa necesidad, por ejemplo, y no tengo un teléfono listo. Seguramente el hecho de tener un teléfono listo hoy en día, pues tampoco supondría más perres que les que les que yo gasto posiblemente menos es más más barato tener un un teléfono listo y que un teléfono tonto claro porque si quiero si quiero decir algo a alguien tengo que mandarle un un mensaje o que llamarlo y eso cuesta unes perres al que tenga un teléfono listo que es decir algo todo no tiene más que mandarle un un whatsapp de esos ¿Eh? y eso ya es gratis entonces seguramente gasto, ¿eh? gasto yo más por tener teléfono tonto que no por tener teléfono listo pero bueno, llégame llégame <ríe> igual pero yo os digo precisamente a lo mejor por, por eso, por porque es necesidades mm, no necesito un trabajo que, que nada más me dé que me dé perras ¿eh? que me da muchos cuartos para que los quiero que decir que voy a hacer con ellos no sé guardarlos para cuando no haya pero pero bueno no sé es muy complicado es muy complicado es tan complicado que qué quieres que que vos diga es tan complicado que, que voy a, a a, <risa> no voy a dar más vueltas no voy a dar más vueltas al tema voy reflexionando a ese caso toda la las semanas ya para otra semana cuánto por cierto hablando de hablando de trabajos y eh, de esclavitud asalariado de, de hacer cosas que, que no quieres eh, a cambio de, de mantener un trabajo pues yo os podría como magullón pero al final acabo tragando ¿eh? acabo tragando como los demás ya sabéis que soy un miserable ya desde desde mucho tiempo yo ni incoherente y todas estas cosas eh, debo esto esto porque la semana que viene ¿eh? no va a haber no va a haber anedonia por qué no va a haber anedonia pues porque ...porque bueno, pues pese a que en el mío contrato... ...viene un horario y un... ...no sé, no estoy seguro... ...es un centro de trabajo y tal... ...pues resulta que pese a eso... ¿eh? ...en el mío trabajo no... ...no entienden que, que haya que respetar eso... ...sino que bueno, pues... pues ...de, xe, de repente dicen de ese mes en cuando... ...y tragelo siempre, trájelo siempre... ...en mayor o menor medida ...y dicen eso, hay que ir a, a, a Madrid... ¿Eh? hay que ir a Madrid eh, tienes que ceder ¿eh? dos días completos de la tu vida ¿eh? deja de hacer cualquier otra cosa que tengas supone que se trabaje para ¿eh? pa, para poder ¿eh? permitirse hacer otras cosas, ¿eh? palgamarles los cuartos suficientes para poder hacer otras cosas con la tu vida, pero en este caso no, en este caso sí, jódete, jódete, dejé de hacer cualquier otra cosa que tú hubieras pensado en la vida. Eh, tienes que tienes que decir tienes que viajar esta ciudad que te, te presta tanto da igual podían obligarme a ir una que me prestase mucho decir, en concreto no me presta nada pero podían obligarme a ir una que me prestase mucho y, y el hecho de, de, de ir obligado seguramente que hace que, que no me gustara pero bueno pues como acepto eh, acepto soy un incoherente soy un miserable soy lo peor eh, acepto acepto eso eh. Mando huevos, no hay tanto tiempo que seguramente no lo aceptaría. Pero, ¿por qué coño ahora lo acepto? Ay, no lo entenderé nunca. Bueno, sí lo no medio entiendo el por qué, pero, pero bueno. No, no, no explicación, pero no justificación. ¿eh? Como tantas veces cuando argumento, la gente lía, se ¿eh? ve Cuando dices, bueno, esto pasa por esto, por esto y por esto. Y dices, no, pero eso no tenía que pasar, no tenía que hacer eso. Digo, no, a ver, pero que llegue la explicación de por qué sucede. No llegue la justificación de que suceda. Bueno, pues yo tengo más o menos mm, reflexionada cualquier explicación de por qué ahora me, me comporto como un, como un miserable, como un esclavo. No llegue justificación. Pero bueno, digamos que, que tengo la... Tengo la puñetera explicación. Pero bueno, mientras tanto, pues... Voy a intentar... ¿sí? Disfrutar, al menos, no un paso lo del tomar. Mañana voy a prender una foguera. ¿sí? Una foguera grande. Nunca tuve una montaña de, de, de palos, de madera, de hierbes, tan grande como la que tengo este año. Una vez al año, fue una foguera. ¿sí? Más o menos, para esta fecha. Bueno, antes, hacía la... mi vuelo de algún año la yo con él estaba yo con él mientras la hacía. ahora como él ya no está pues fuego la yo ¿eh? voy a hacer esa enorme foguera más grande más grande que nunca vamos a ver si soy quien a que aprendan no es tan fácil prender fuego ¿eh? aunque haya incendios terribles por cierto tuve llevasteis y ya ¿Eh? tuve en el franco y ardió localito, pero no me parecía que el fondo de los valles, donde, donde están los castaños, los carvallos, no me parecía que eso, que eso quemara. ¿eh? Me moví praos calcinados ¿eh? y en el medio prado pues, pues un, un, un árbol autóctono. ¿eh? No es tan fácil, no es tan fácil, pese a lo que pensamos y a lo que nos a creer, no es tan fácil hacer que la que la madera arda. ¿Mm? Tiene que estar muy seco lo primero, a ver, lleva un tiempo secando, a ver si a ver si, si arde bien. Y luego tienes que tener, ¿eh? tienes que tener arte para prender el fuego y saber cómo lo tienes que cómo lo tienes que alimentar y que bueno. El año pasado salimos bastante bien, ¿no? hice una foguera bastante falladiza y más o menos conseguí convertirlo casi todo en ceniza. Vamos a ver si mañana lo consigo también. Iba a decir eso, de ya os lo contaré la semana que viene, pero con bueno, la semana que viene, como, como soy un miserable, ¿eh? pues resulta que la, que la semana que viene, pues, pues no voy tarde. ¿eh? No me verán, me verán, Ay, Dios, Abelín, Abelín. ¿Mm? Metes mío, das pena o, o, o das asco. Que que es que, que lo que pasa. Voy a buscar un cantar, para ponerlo ahora. Un cantar, ¿eh? cantar también alegre, para para bueno, pa que por lo menos... Bueno, espera, déjame ver si lo, si lo encuentro, lo que yo quería poner. Y que esta vez lo que quería hacer, y era en, en cuenta de... A ver, joder... a ver, ahora vale no, ahora vale, no quiero decir que lo ahora se lo encontré, que quería decir otra cosa pero bueno, se lo encontré y voy a voy a ponerlo ¿no? voy a ponerlo, a ver si me presta tanto como me presta a mí sí, <risa> And you will get no hurt, mister, no, no, no I said, yeah What I've done to me that was wrong Sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cucaracha. Sigue sintiendo Anedonia. Sigue sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada o el www.radiocuca.org. Que ya queda poco, eh? ya queda poco, ya, ya esto va, va a terminar. nada más tenía yo ganas de de, de hacer un, una reflexión final ¿eh? para que más o menos eh, se vea lo, lo, lo solo que estoy oye, querés creer que desde que volví de vacaciones ¿eh? allá por el verano, ya estamos en el otoño desde que volví de vacaciones no se me volvía a meter nadie en el chat ya lo al último metíase nada más Macetu. porque bueno, pues Marien no no podía, no podía metese, pero ahora ya ni más de tú siquiera. No se me mete nadie ede, no esta semana me pasaba de ya mirar, no tan ni en el madero. Que el madero vuelvo a tarde, déjame en cuando, ¿eh? Déjame en cuando vuelvo a el madero, pero pero esta vez no lle no y el caso no unta. Jago la puñeta. Oye, y triste, y triste ya. yo ya os digo yo es una metáfora de, del resto de la mi vida tengo que decir que ahora por fortuna de un tiempo a esta parte pues, pues, estoy un poquillo más acompañado salen me cosas bueno de algunos días estoy un poquillo más más acompañado eh, ya la de las mayores veces estoy más uno que la una como aquí en la zona que no viene nadie no se me mete la, la gente al, al chat y, y entonces estoy también también eh, más más solo que eh, más solo que la una haciendo haciendo este eh, este programa pero bueno oye yo lo que hay es que hay que hay que acostumbrarse hay que acostumbrarse a a ello de todas maneras yo sigo saludando eh, sigo saludando a María sigo saludando a Macetu sigo saludando a a Cabezonte a eh, Tea donde tea, tea, lo mismo que a Fóbico, tea donde tea. Yo saludo a todos y al analógico miserable, que nada más lo conoce una noche, pero a lo mejor resulta que sigue sigue ahí. también seguirá sintiéndome yang ¿eh? seguirá sintiéndome el, el anabásico Básico. ¿eh? No sé, no sé. ¿eh? El trovador, me parece que tiene cosas bastante más importantes que hacer, que sentir este programa, pero no sé, a lo mejor también y... a lo mejor tironincio, eh y a lo mejor el pistoleo es también de vez en cuando igual igual siente este programa no sé a lo mejor a lo mejor pero sientanlo o no o lo sientan yo yo tengo un aprecio enorme a todos enorme a todos y manden ellos un abrazo Carlos Mayor no se enteren pero igual seguro que Voy a volverme en magufo y, y voy a creer que, que esa buena onda va a esparcirse de alguna manera y llega ellos, ¿eh? Va a llegaros ese abrazo y va a llegar a ese beso, igual que a todos los demás. A venga, saludinos y. ¡Ay! Iba a decir hasta la semana que viene. No, yo mentira. Bueno, qué sé yo. Igual llego, va a subir el tren a, a las 11 de la noche y subo por la emisora. Igual sí, qué sé yo. ¿Eh? Venga, todo Oye, y ya sabéis. Por Dios, que no me busco ya. y veo como te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo cambia de chaqueta ¡Toma! Que no te cojan Eres un canijo pero sabes que aquí a la vida das goberla que estás padeciendo una náusea constante De tragarte siempre los mismos fraudes Sin girar, sin parar Encima de un pedrusco que ha dado ya Demasiadas vueltas Demasiadas veces En el mismo sitio el mismo eje Y ya lo has comprobado A cada tropiezo le sigue un palo Y en estaciones de lunes a viernes Domingos y festivos Hay tiempo que te queda para verlas venir A intentar discernir entre tanta borralla Que ya les vale De cuentos chinos y embuses oficiales Punto final y mucho cuidadito Para hacer recordar quién fuera el de del anciano general Porque ya da igual Porque hoy los supuestos contestatarios miren también de las arcas del Estado ¡Rompa ya tu silencio! ¡Dale duro que te dio primero! un y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 Si no quieres caldo, toma siete tazas Todos a una, pisándote la chepa Rampla, brinca, malversa Que siga el paso doble, la cuerga flamenca Y grita con ellos, ¡viva las caenas! Rompe ya, tu silencio Dale el duro que te dio primero un a la disidencia Piensa, y que no te cojan Que no, que no, que no te cojan Que no, que no, que no te cojan Que no, que no, que no te cojan Que no, que no Que no, no te toca. no, no te no, no, te